¿Cómo están, queridos auditorios? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición del, de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la radio Puente Alto. Eh, estamos felices de estar en una noche fresquita. Ya se pasó el calor del verano. Están es las noches muy agradables y un clima otoñal que nos encanta, tanto como el clima de nadie. Así que, en esas condiciones partimos el programa y ¿qué les parece si si para entrar en, en la temática partimos con unos audios de inmediato? El mundo de luz es un mundo y cuando el hombre deja el cuerpo... Cuando la persona deja el cuerpo, va en un mundo y cómo se están haciendo El niño que recién nacido, y está la mamá que lo contó, llora? No es que llora porque está mal, porque es en algo desconocido para él. Y al contrario, ya es un renacimiento. Entonces se acercan, pues, como aquí, y la mamá te pone en el pecho, te dan amor cuando naces en este mundo a menos que no son gente nefasta que, que le hacen mal a los niños pero en la mayoría de los casos cuando hay un, un, un nace un bebé todo lo atiende ¿no? allá lo mismo se acercan seres si, si tu destino fue el mundo de luz que acá te portaste bien se acercan seres que te explican ya inmediatamente cómo es la situación. Mira, tú estás aquí, ¿no? Te de consolación, te abrazan, te cuidan. Te... ¿Por qué tú estás un poco...? No, eh, no, no estás mal, pero es algo nuevo, ¿no? Digamos, Casi sorprendido. Porque tú piensas que estás soñando al inicio porque tienes una comunidad estás acercándote a la luz pero estás mirando allá tú, la gente que te ama entonces tú dices estoy soñando regreso, no se lo voy a contar lo que estoy mirando pero no regresas entonces si empiezas a subir a subir a subir y cuando estás consciente que estás muerto, que dejaste el cuerpo empiezas a encontrar seres que tengan llamamos uno el espíritu guía Se acerca un hermano y te dice, bueno, aquí estás, porque está pasando esto, aquí está la luz. Y, pero tu primera sensación es un amor infinito. No sé, cuando imagínate el, en tu vida uno de los momentos más bellos que has pasado. Imagínate, ¿no? esto es nada delante de lo que sientes ahí. Y este amor infinito te hace, eh, te empuja a saber más, a conocer más de este mundo. ¿Por qué estoy tan feliz aquí? ¿Qué pasa aquí? Y preguntas. Y empiezas a conocer este mundo. Hay una organización social en el más allá. Hay una organización social, una convivencia de seres. No es que uno está... En el más allá no es que uno contempla todo el día ahora nos enseñar los angelitos o que tienen que miran abajo siempre hoy teníamos queridos auditores una, un audio de el estigmatizado italiano giorgio mongio contándonos la vivencia de las personas en eh, después, inmediatamente después, lo que sienten cuando mueren, cuando dejan el cuerpo. Es algo que hemos conversado muchas veces, queridos auditores. Tenemos otro audio para continuar el tema, para no dejarlo inconcluso, si les parece. Ajeno de nuestro existencia. Y viven... Parece que tenemos problemas con el audio. Bueno, si tenemos problemas con el audio seguimos entonces. Eh, vamos a a comentar un una cosa una cosa que es relativa a nuestro país antes de entrar en las temáticas que vamos a hablar. En Chile, si usted compra un kilo de pan o arroz, debe pagar religiosamente el 19% del IVA. Si compra un pasaje aéreo a Miami a o al Caribe, existencia. y viven su experiencia, de veces en cuando, teman el muerto, que no es muerto, que están en la luz, por razones de deliciosas, ¿no? te dice, mira... Eso es tu mundo. Entonces, tú lo lo visitas. Tomas conciencias y te dicen: ahora regresa temporalmente ahí y ayuda a estas personas. Cuando terminó esta ayuda, regresas." Por esto los fenómenos de los espíritus que están que están presentes, que dan señales. Son espíritus que tienen el permiso de regresar temporáneamente cerca de la esposa o el hijo defiende para ayudarlo a ser feliz a realizar su camino espiritual y luego regresa no se olvidan nunca del, de la última encarnación tienen una una misión allá prepararse si estamos hablando del mundo de la luz Entonces, o se encarnan en otro planeta, se convierten en extraterrestres, o se encarnan aquí, y, y si estamos hablando de estos tiempos, a preparar la Segunda Venida de Cristo. Porque la Segunda Venida de Cristo tiene la obligación de prepararla el más allá y el más acá. No es que el más allá... Son ajenos, no le importa nada la Segunda Venida de Cristo. Ellos tienen la obligación de participar a la preparación de la Segunda Venida de Cristo en este planeta. Porque vivieron en este planeta. El juicio será también para ellos. Invisible para el planeta Tierra. Por allá te ves como una luz. Indefinida. No tiene los brazos... Pero lo que es definido, extraordinario, es que tú ves a 360 grados, no a 180. Tú ves atrás, a izquierda y sí. derecha, ves todo. No es que ves la cara de tu no sé, de mi papá, de abuelo, no, me sientes. Sientes que es el es fuego. ¡Hola, hermano! No sé, es un, una, un ejemplo. Digo, yo, yo fui tu papá pero la sensación es de hermanos no de hijo, padre, mujer, esposa de un amor infinito indefinible es, es hermoso, es extraordinario bueno, ahí teníamos ese segundo audio que complementa un poco la temática eh, que es lo que hemos conversado muchas veces con ustedes queridos auditores decía lo que estábamos Eh, quiero compartirles algo que me lo saqué eh, de internet y me pareció muy interesante. En Chile, si usted compra un kilo de pan o arroz, debe pagar religiosamente el 19% del IVA. Si compra un pasaje aéreo a Miami o al Caribe, en cambio está exento, paga cero. Ahora piense, ¿a quién beneficia o a ¿A quién beneficia o a quién perjudica esta diferencia? En Chile, el ciudadano común debe pagar completo el impuesto específico a los combustibles, excepto que sea dueño de camiones, en cuyo caso, vía menor impuesto del diésel y devolución de lo gastado, puede terminar pagando la vigésima parte, un veinteavo de eso, de lo que pagó. Usted ahora, si es dueño de una minera o una industria, la cosa es aún más simple, no paga un solo peso. ¿A quién beneficia o a quién perjudica esa diferencia? Por otro lado, en Chile, si usted gana un sueldo de 700.000 pesos por su trabajo, debe pagar impuesto a la renta. En cambio, si un inversionista se embolsa millones especulando en la bolsa, no paga un peso, gracias a una exención concordada por el gobierno de Lagos y el gran empresariado. ¿A quién beneficia o a quién perjudica esta diferencia? Si el, el servicio de impuesto interno tiene dientes de león para perseguir a los ciudadanos que mienten para recibir impuestos, el bono de clase media, lo que está correcto, que lo persigan, ¿cierto? Pero no ha sido más que un gatito ronronador en gigantescos esquemas elusivos, como las empresas ZOMBI, 1.453 millones, según cálculos del propio Servicio de Impuesto Interno. El 1% más rico del país evade unos 9.300 millones de dólares al año. ¿Saben cuánto es eso, queridos auditores? 9.300 millones de dólares el 20% del producto nacional, casi. El 20% del presupuesto nacional, que es distinto al producto. El producto General, interno bruto del país es de 240.000 millones de dólares. Pero el presupuesto del país es de 60.000 millones de dólares. presupuesto con que dispone el gobierno para hacer su, las cosas. En fin. O sea, ellos evaden... El 20% del presupuesto, o sea que si ellos no evadieran, tendríamos un 20% más prácticamente, ¿cierto? Un poco, un poco menos, un poco más. En fin, los países desarrollados combaten la, la ilusión con severas normas y el levantamiento del secreto bancario. Con el levantamiento del secreto bancario, perdón. En cambio en Chile todo ello ha sido bloqueado. Cuando se destaparon Penta y SQM, el poder político intervino al servicio de impuesto interno para que volvieran a lo suyo, clausurar almacenes por vender dulces sin boleta y fiscalizar rifas de colegios, mientras Delano y Lavín pagaban con clases de ética tras evadir cada uno 857 millones de pesos. Los gobiernos de Elwin y Lagos ya subieron el IVA tras negociaciones con el empresariado del 16% al 18% y luego del 18% al 19%. Ahora se propone una tercera alza, disfrazada bajo nombres ingeniosos, cotización a través del consumo y fines nobles como mejorar las pensiones. Pero aunque lo vistan de seda, el IVA queda. Subirlo otra vez significa hacer pagar de nuevo la cuenta a las familias que ganan el mínimo que un jubilado pague más impuestos por sus remedios, o que un cesante deba gastar más al comprar comida para su familia, claro, ellos no tienen poderosos lobistas, bufetes de abogados ni expertos, con pacientes complacientes a su lado. Solo tienen a la democracia para defenderlos. Y este debate entre los privilegios de unos pocos y los intereses de la gran mayoría será un termómetro de que si ese paciente es un enfermo terminal, o si tiene esperanzas de recuperarse. Bueno, eh, eso es algo que les quería compartir, que me pareció tremendamente interesante, por eso que no quise dejarlo de lado. Esto no tiene que ver con, con ideas políticas, tiene que ver con dos dedos de frente y sentido común. Eso es así, y quién puede decir... Y cuando uno dice y reclama contra eso, es tildado de de octubrista, de comunista, de anarquista, de revolucionario, de cualquier cosa. Así es, eh, así son las cosas en este país. Eh, hemos perdido el sentido de las palabras y los medios de comunicación gobiernan nuestros pensamientos, nuestra dirección de lo que debemos pensar. Hoy día todo el mundo habla mal de la convención porque los medios de la de comunicación les tienen convencido de que la convención hace puras tonteras y entonces eh, la gente está pensando en votar en el rechazo o sea todo ha sido en vano todos los muertos de la revuelta todas las personas que perdieron los ojos en la revuelta todo ese llamado a la convención a apruebo y la, la votación del 80% de la pruebaue Hay una, una, una Constitución que no es perfecta, sin lugar a dudas, pero tiene varias cosas positivas. Y es el principio, no es el fin. Esto es un principio de algo, no es un fin de algo. La gente quiere eh, votar y después quedarse cruzado de brazos y, y tener resultados. No, esto es un principio de algo. Esto recién empieza, los cambios se demoran, no es tan fácil. Y siempre vamos a tener la resistencia de la derecha que domina los medios de comunicación. Bueno. Eh, a ver. Cambiamos de tema, abruptamente. El diario Le Figaro, de Francia, que es un diario, llamémoslo, de corte occidental absolutamente anticomunista, anti anti todo, ¿ya? Es es occidental, de hecho. De hecho, el, el presidente y dueño del El Figaro es uno de los miembros del grupo de Bilderberg, o sea, pertenece a la élite mundial, o sea, no es no es que sea un diario que vamos a decir que es de izquierda, ni mucho menos. Dice Reino Unido y Estados Unidos están llevando a cabo una guerra secreta contra Rusia en Ucrania, mediante comandos de servicios de élite. Esto es tremendamente grave la la, la la acusación que hace, porque esto puede tener tremendas consecuencias, como en el sentido de de aumentar el, el voltaje de la guerra, digamos. una guerra que está circunscrita a un país, sin lugar a dudas que con esto puede... Eh, por eso que lo menciono, porque es tremendamente grave. Una fuente de inteligencia francesa cita al servicio británico SAS y al estadounidense Delta Force, las fuerzas especiales de elite del Reino Unido y de Estados Unidos, han estado presentes en Ucrania desde el comienzo de las hostilidades con Rusia. A finales de febrero, según declaró la semana pasada, una fuente de la comunidad de inteligencia francesa a un periodista de Le Figaro, el corresponsal internacional del periódico George Malbrunot, la declaración trascendió el sábado, el mismo día en que el ministro británico Boris Johnson realizó una visita sorpresa a Kiev. <coughs> en la capital ucraniana, el mandatario británico podría haber estado rodeado por guardias de fuerzas de elite SAS, aunque esta afirmación no fue confirmada oficialmente. La unidad de élite de las fuerzas especiales SAS ha estado presente en Ucrania desde el comienzo de la guerra, al igual que los delta estadounidenses, tuiteó el reportero, citando la fuente de la inteligencia francesa. Asimismo añadió que según la fuente, Rusia estaba al tanto de la guerra secreta librada contra sus tropas mediante comandos extranjeros. Le Figaro incluyó la información en sus actualizaciones sobre Ucrania. Los medios de comunicación británicos informaron anteriormente que docenas de miembros retirados del SAS habían ido o planeaban ir a Ucrania para aportar su experiencia en operaciones de reconocimiento y guerra antitanque a la causa de Kiev. Sus servicios habrían sido pagados, supuestamente por un país europeo, a través de una empresa militar privada y no por el gobierno británico. Eso es la hipocresía típica de ellos para esconderse eh, como ratas detrás de, de una empresa y qué sé yo, para para no figurar ellos como gobierno. El ministro de británico de Defensa prohibió a primeros... A, a, a primeros de prohibió los primeros días de marzo que militares del país viajaran a ucrania para participar en el conflicto y les advirtió de las posibles persecuciones judiciales que podían sufrir eso es un circo quien hizo un llamamiento a los voluntarios en el extranjero para que se unieran a las filas de su recién creada legión extranjera tras el inicio de la operación rusa qué absurdo o sea esto es como para lavar la imagen del gobierno británico el ministro de defensa prohibió a los que militares del país viajaron a Ucrania. Entonces con eso ellos lavan la imagen y se esconden. Pero eso no se lo creen ellos mismos. Bueno, ¿es Rusia el verdadero objetivo de las sanciones occidentales? Esto es realmente eh, interesantísimo, porque aquí eh, esto tiene un trasfondo tremendo. Las sanciones parecen ser, en el mejor de los casos, bastante impotentes y en el peor, asombrosamente contraproducentes. No es que Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN no sepan cómo paralizar economías. Han tenido años de práctica matando de hambre a los pueblos de Cuba, Irak, Venezuela y demasiados otros para enumerarlos. Ahora se podría argumentar que Rusia es una economía mayor y más desarrollada y que esos países... Y eso es cierto, pero Estados Unidos y sus aliados han logrado previamente dañar la economía rusa bastante drásticamente. Ya en 2014, tras la anexión de Crimea, las sanciones occidentales fueron mansas en comparación con las recientes medidas sin precedentes. Pero lo más importante es que Estados Unidos aumentó masivamente su producción de petróleo. Y más tarde de ese mismo año, tras una visita del secretario de Estado de ese entonces, John Kerry, Arabia Saudita hizo lo mismo. El resultado de esa medidas fue la mayor caída de los precios de petróleo en décadas. Se desplomó de 109 dólares el barril en junio del 2014 a 44 dólares el barril en enero del 2015. Esto hizo que Rusia entrara en una recesión total y que el PIB ruso se redujera por primera vez bajo el liderazgo de Putin. De nuevo, apenas hace dos años, supuestamente como parte de la competencia con Rusia, por una parte del mercado de petróleo, Arabia Saudita volvió a inundar el mercado del, con petróleo barato. Así pues, Occidente sabe cómo perjudicar a Rusia, si realmente lo desea, aumentando la producción de petróleo, inundando el mercado y hundiendo el precio. Pero, ¿ha aumentado Estados Unidos su pro producción de petróleo esta vez? ¿Se ha apoyado en sus aliados del Golfo para hacer lo mismo? No, en absoluto. De hecho, en un punto de hermosa sincronía narrativa, Estados Unidos afirma que es incapaz de aumentar su producción de petróleo debido a la escasez de personal causada por ese regalo que continúa, la COVID-19. Del mismo modo, Arabia Saudita no está hundiendo el mercado del petróleo, sino que de deliberadamente aumentando los precios. Sí, ahora mismo, con los aliados occidentales, Enzarzados en una supuesta guerra económica con Rusia El precio del petróleo se está disparando y puede seguir haciéndolo Esto es una buena noticia para la economía rusa Hasta el punto de que puede incluso compensar el daño por las brutales sanciones El alto precio del petróleo y la necesidad de no depender del gas de Putin O de desrusificar nuestro abastecimiento energético Hará sin duda que se inviertan millones en tecnología verde Las sanciones occidentales se dirigen también a otras exportaciones rusas, incluidos incluido los cereales y los alimentos en general. Rusia es un exportador neto de alimentos, lo que significa que exporta más alimentos de los que importa. Por el contrario, muchos países de Europa Occidental dependen de los alimentos importados, incluidos el Reino Unido, que importa más del 48% de su suministro de alimentos. Si Europa se niega a comprar alimentos rusos, el efecto neto de es que Rusia tiene alimentos y Occidente no. Al igual que con el petróleo, el aumento de los precios de los alimentos ayudará más que perjudicará a la economía rusa. Tomemos como ejemplo el trigo, de que Rusia es el mayor exportador del mundo. La gran mayoría de ese trigo ni siquiera se vende a los países occidentales, sino a China, Kazajistán, Egipto, Nigeria y Pakistán con lo que ni siquiera está sujeto a sanciones. Sin embargo, las sanciones y la guerra han hecho subir el petróleo de el perdón, el precio del trigo en casi un 30%. Esto es muy bueno para la economía rusa. Mientras tanto, según la CNN, es probable que Estados Unidos entre en una recesión total en 2023. Francia está considerando los vales de comida y se espera que países de todo el mundo comiencen a racionar el combustible. Así pues, las sanciones impuestas a Rusia por Occidente, supuestamente en respuesta a la invasión de Ucrania, no están consiguiendo su objetivo declarado, sino que están haciendo subir el precio del petróleo, creando una potencial escasez de energía y alimentos en Occidente y exacerbando la crisis del costo de la vida creada por la pandemia. Siempre hay que desconfiar de cualquier persona, individuo o institución cuyas acciones consigan accidentalmente exactamente lo contrario de su objetivo declarado es una regla sencilla para vivir. Recordemos cómo Orwell describió la evolución del concepto de la guerra en 1984. La guerra se verá es ahora un asunto puramente interno. En el pasado, los grupos gobernantes de todos los países, aunque podían reconocer su interés común y por lo tanto limitar la destructividad de la guerra, luchaban unos contra otros, y el vencedor siempre saqueaba al vencido. En nuestros días, no luchan entre sí en absoluto. La guerra de la Libia ...la libra cada grupo gobernante contra sus propios súbditos... ...y el objeto de la guerra no es hacer o evitar conquista de territorio... ...sino mantener intacta la estructura de la sociedad... ...pero ahora se dirigen hacia nosotros, por la guerra y las sanciones... ...aumento de los precios de los alimentos... ...disminución del uso de combustibles fósiles... ...disminución del nivel de vida... ...dinero público invertido en energías renovables... ...todo eso es parte de una agenda muy familiar, ¿no es así?... Independiente de lo que sientas sobre Putin, Zelensky, la guerra general o los nazis ucranianos, es hora de enfrentar al elefante en la habitación. Tenemos que preguntarnos cuál es el objetivo real de estas sanciones y cómo es que se alinean tan perfectamente con el gran reinicio, del que hemos hablado muchas veces eh, eh, en este micrófono, el gran reinicio que nos va a llevar a la agenda 2030 eh, que parece que la gente todavía no no lo ve la mayoría de la gente todavía no ve la mayoría de la gente todavía duerme y, y seguirán durmiendo y y seguramente van a pasar muchas cosas y ellos no, no se van a dar cuenta bueno a ver hoy quisiéramos compartir con ustedes la relación que existe actualmente entre el tercer mensaje de Fátima, de la Virgen en Fátima, y la guerra en Europa. para Es muy interesante este tema, y es muy importante conocerlo para saber y, y visualizar lo que puede venir o lo que va a venir. Para adentrarnos en lo que fue la aparición de la Virgen en Fátima, Portugal, lugar donde la Virgen entregara a tres partoncitos, mensajes muy importantes para la humanidad, es bueno conocer lo que sucedía en ese tiempo en el mundo y lo que sucedería en el futuro si se hacía oídos sordos al mensaje del cielo. Conocer cómo era la convivencia entre los pueblos de la Tierra en ese tiempo nos llevaría a entender los hechos que marcaron a que se llegue a la Primera Guerra Mundial, que no es muy diferente a los motivos que hoy originan las guerras. Son siempre el deseo de poder, dominio y riqueza. Por aquel tiempo, Europa extendía su dominio y encontramos el imperialismo y colonialismo europeo. En 1914, Europa dominaba casi toda África. El imperialismo europeo provocaba continuas tensiones entre países durante la colonización del continente. Europa había logrado establecer una dominación política, económica y militar a nivel mundial el mundo estaba configurado para beneficio de Europa y la explotación económica de los territorios fuera del continente se guiaba sobre la máxima dirigida por Europa y para Europa. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, Londres se ejercía de centro de la economía mundial y Europa la fábrica del mundo. Poseía el dominio absoluto del comercio internacional y los mercados financieros. Pero desde antes de 1914, esta hegemonía ya amenazaba con quebrajarse, producto de las tensiones imperialistas entre las grandes potencias, el ascenso de Japón en Asia y los Estados Unidos en América, y en su interior la creciente influencia del marxismo y la agitación en aumento de la clase obrera europea que amenazaba con subvertir el capitalismo liberal y el orden social existente. Las potencias, dentro de la expansión imperialista, fueron la principal causa subyacente de la guerra. Pero el detonante que daría el inicio al conflicto se produjo el 28 de junio de 1914, en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Este suceso desató una crisis diplomática, se invocaron las distintas alianzas internacionales forjadas a lo largo de las décadas anteriores, Y en pocas semanas todas las grandes potencias europeas estaban en guerra, y el conflicto se extendió a muchas otras áreas geográficas. Guerra que empezó el 28 de julio de 1914 y terminó el 11 de, de, de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del amnisticio de que 17 millones de personas murieran y otras 21 millones resultaran heridas. El deseo de poder permanecer ...y dominio egoísta de los países... ...han hecho a que la humanidad se dividiera... ...y los pueblos se enfrentaran entre sí... ...dando origen así a la Primera Guerra Mundial... ...un evento de que si lo consideramos... ...desde el punto de vista espiritual... ...podemos decir que el hombre de la Tierra... ...ha desarrollado acciones negativas... ...en contra de la vida... ...y totalmente contrarias a los principios... ...que se fundamentan en las enseñanzas del Cristo... ...como son el no matarás... ...el ama a tu prójimo como a ti mismo... ...el debes amar a tu enemigo... Él, amense los unos a los otros como yo los he amado. El hombre, con estos hechos y estas acciones, ha tomado un camino equivocado al propósito de su creación. Y por ello el Padre Creador interviene a través de la Virgen María con su apetición en Fátima, Portugal. En pleno desarrollo de la mencionada Guerra Mundial, el 13 de mayo de 1917, la Virgen aparece a tres quienes a quienes les dice, soy la Madre de Dios, y yo vendré a ustedes el 13 de cada mes por seis meses seguidos, y luego una séptima vez. Y la Virgen fue apareciendo a los el 3 hasta el 13 de octubre de 1917. En uno de esos encuentros, la Virgen hace una petición a través de los partorcitos al Santo Padre, una petición específica. Los niños Lucía, Francisco y Jacinta contaron que en la aparición de junio de 1917, la Santísima Virgen les dijo, vendría a pedir la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado. Si atienden a mis peticiones, Rusia se convertirá y el mundo tendrá paz. Luego los partocitos dijeron que el 13 de julio de 1917 la Virgen María les dio les dijo, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Si hacen lo que les digo, muchas almas se salvarán y habrá paz. La plieguenera guerra mundial terminará, pero si los hombres, no dejan de ofender a Dios. una Otra guerra más terrible comenzará durante el pontificado de Pío XI. Cuando vean una noche iluminada por una luz extraña y desconocida, sabrán que esta es la señal dada por Dios, para indicarles que está a punto de castigar al mundo por sus crímenes, con la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para prevenir esto vengo a pedir que Rusia sea consagrada a mi corazón inmaculado. Si mis peticiones se cumplen, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, Rusia esparcirá sus errores alrededor del mundo, trayendo nuevas guerras y persecuciones a la Iglesia. Los justos serán martirizados y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Y muchas naciones serán eniquiladas. Pero al final mi corazón inmaculado triunfará. La consagración al Espíritu. De Rusia, el Corazón Inmaculado de María fue solicitado por Nuestra Señora en varias ocasiones, comenzando en Fátima, Portugal, en 1917. Esta consagración, tal y como fue pedida por Nuestra Señora a cabo, nunca se ha llevado a cabo. Hubieron intentos, pero fueron hechos no a la forma que pidió la, la Virgen. Sol Lucía declaró que la Virgen de Fátima se le apareció nuevamente el 13 de junio de 1929 y le dijo, ha llegado el momento que Dios pide al Santo Padre que realice en unión de todos los obispos del mundo la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón Dios promete salvarla por este medio son tantas almas que la justicia de Dios condena por pecados cometidos contra mí que vengo a pedir reparación sacrificate con esa intención y reza después Solucía añadió mediante comunicación íntima me dijo no han querido atender mi petición al igual que el rey de Francia se arrepentirán y luego la llevarán a cabo, pero ya será demasiado tarde. Eso fue lo que hizo el Papa el 25 de marzo recién pasado, por si ustedes no lo sabían. Consagró a, a Rusia el corazón inmaculado de María, pero lamentablemente, tal como dice la Virgen, fue demasiado tarde. El fin de extender después su culto y colocar junto a su devoción, hacia mi sagrado corazón, la devoción a su corazón inmaculado. Bien, para poder comprender el porqué del pedido de la Virgen la consagración de su inmaculado corazón a Rusia lo podemos entender conociendo el tercer mensaje secreto de Fátima que según la di versión difundida por News Europa, periódico católico de 1963 difundida por los años siguientes, entre otros por Eugenio Siragusa y Giorgio Onyovani Respecto a esto, el portavoz y mensajero de la Virgen de Fátima y el, el estigmatizado Giorgio Giovanni ha escrito lo siguiente El 15 de marzo de 2022, del cielo a la tierra, ayuda repetitiva La guerra que se está desencadenando en Europa entre Rusia y Ucrania puede transformarse por los errores de Occidente y la agresión de Rusia a Ucrania en una tercera guerra mundial y por lo tanto nuclear Nos recuerda la importancia del tercer secreto de Fátima, leer y meditar en fe yo yo Juan. El tercer secreto de Fátima dice lo siguiente. Y este no es no es lo que nos mostraron el año 2000 cuando hicieron un circo eh, donde hablaron solamente de la visión y no la interpretación de la visión. Entonces eh, en la interpretación de la visión estaba el secreto de Fátima que no lo dijeron. He aquí el secreto de Fátima. No tengas temor, querida pequeña. Soy la madre de Dios que te habla y te pide que hagas público para el mundo entero el presente mensaje. Haciéndolo encontrarás fuertes resistencias. Escucha bien y pon atención a lo que te digo. Los hombres deben corregirse. Con humildas súplicas deben pedir perdón por los pecados cometidos y que pudiesen cometer. ¿Tú deseas que yo te dé una señal para que cada uno acepte mis palabras? que por tu intermedio digo al género humano. Has visto el prodigio del sol y todos, creyentes, incrédulos, campesinos, ciudadanos, sabios, periodistas, laicos, sacerdotes, y todos lo han visto. Y ahora, proclamen mi nombre. Un gran castigo caerá sobre el género humano, entero. No hoy, ni mañana, sino al final de esta era. Ya se lo había revelado a los niños Melania y Maximino en la Salet en Francia, otra aparición de la Virgen. Y hoy te lo repito a ti, porque el género humano ha pecado y pisoteado el bien que le otorgué. En ninguna parte del mundo hay orden, y Satanás reina sobre los más altos puestos, determinando el andar de las cosas. ¿Acaso ustedes no, no se dan cuenta que todos los gobernantes son, especialmente de las potencias, son todos, eh, ustedes dirían que, que están con Dios, o con quién están? nota que todos los grandes líderes mundiales, las élites, todos están gobernados por Satanás. Por eso, dice Reina, en los más altos puestos, determinando el andar de las cosas. Él, efectivamente, logrará introducirse hasta la cúspide de la Iglesia. Tratará de seducir a los espíritus de los grandes científicos que inventan las almas, con las cuales será posible destruir en pocos minutos gran parte de la humanidad. Esto fue dicho en 1917, no había ni siquiera sospecha de la posibilidad de, de inventar las las armas nucleares tendrá en su poder a los poderosos que gobiernan a los pueblos y los instará a fabricar una enorme cantidad de estas armas y si la humanidad no se opusiese a todo esto estaré obligada a dejar libre el libre brazo de mi hijo entonces vendrá el día en que castigará a los hombres con tal sabiduría como no lo hiciera con el diluvio vendrá el tiempo de todos los tiempos y el fin de todos los fines si la humanidad no se convierte y si todo quedase como hasta ahora o peor agravándose mayormente, los grandes y los poderosos perecerán junto a los chicos y a los débiles también para la iglesia vendrá el tiempo de su más grande prueba cardenales se opondrán a cardenales, obispos a obispos satanás Satanás caminará en medio de sus filas y en Roma habrá cambios lo que está podrido caerá y lo que caerá nunca se levantará. La iglesia será afoscada y el mundo envuelto por el terror. Tiempo vendrá en que ningún rey, emperador, cardenal u obispo esperará a aquel que vendrá, pero para castigar según los designios de mi padre. Una gran guerra se desencadenará hacia el final de esta era. es De eso estamos hablando. Fuego y humo caerán del cielo. Las aguas de los océanos se convertirán en vapor y espuma. Y la espuma se alzará desordenando y hundiéndolo todo. ¿Se pueden imaginar qué qué pasaría si el océano se convierte en vapor? Piensen en ese solo hecho nomás. Y hundiéndolo todo. Millones y millones de hombres morirán de hora en hora. Aquellos que queden con vida envidiarán a los muertos. Por todas las partes a las que se vuelve la mirada habrá angustia, miseria, ruinas en todos los países. El tiempo se avecina cada vez más y el abismo se alarga sin esperanza. Los buenos perecerán junto a los malos, los grandes con los pequeños, los príncipes de la iglesia con sus fieles y los reyes con sus pueblos. <ríe> habrá muerte por todas partes a causa de los errores cometidos por los insensatos y por los partidarios de Satanás el que entonces y solo entonces reinará sobre el mundo. Al final, cuando aquellos que sobrevivan a cada evento queden aún con vida, proclamarán nuevamente a Dios y a su gloria, y lo servirán como en otro tiempo, cuando el mundo no era así de pervertido. Ven, mi pequeña, y proclámalo, y, y a tal fin estaré siempre a tu lado para ayudarte. Fin del mensaje. La guerra en Europa entonces nos hace mirar estudiar, pensar y ver la importancia del mensaje de, de Fátima en la que la Virgen profetiza los acontecimientos a desarrollarse hacia el final de esta era en el cual estamos entrando y hace referencia justamente a cómo se vería el mundo si se desencadenase una guerra mundial y esta fuera atómica recordamos, una gran guerra se desencadenará hacia el fin de esta era fuego y humo caerán del cielo las aguas de los océanos se convertirán en vapor entonces, millones y millones de hombres morirán de hora en hora el Papa en conocimiento del contendido del mensaje de Fátima y del pedido de la Virgen de que se consagre a Rusia el corazón inmaculado de Madrid eh, el 25 de marzo del 2022 consagró a Rusia y a Ucrania en ese día Fue durante la celebración de la penitencia que presidió a las 17 horas en la Basílica de San Pedro. El mismo acto en el mismo día realizó también en Fátima por el carnal Danal Krashevsky y Mosnero Pontificio como enviado del Papa. Repo recordemos que la Virgen el 13 de julio del 2017 según los partos citos dijo, pero al final mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagra a Rusia y esta se convertirá y le considerará al mundo un periodo de paz si bien el Papa ha hecho esta consagración de Rusia y Ucrania esperamos haya sido conforme al pedido de la Virgen porque el pedido de la Virgen fue como sigue bueno, eso no lo vamos a detallar porque no sabemos que la Virgen había anunciado que en ninguna parte del mundo había orden y que Satanás reinaría en los más puertos más altos puestos del mundo, determinando el andar de las cosas. El anticristo tiene relaciones de poder, conexiones con el terrorismo y con los gobiernos. ¿Cómo concebimos al anticristo? Como una fuerza hegemónica y compacta que gobierna una gran parte del mundo a través de la economía y de las fuerzas militares. Los hombres políticos, ministros y presidentes, las Naciones Unidas y demás no pueden hacer nada para oponerse a esta hegemonía el Papa, todas las iglesias cristianas o de otras corrientes religiosas son impotentes y a menudo cómplices de este poder anticrístico. Las organizaciones criminales forman parte del anticristo. Algunas de ellas tienen sus hombres en los vórtices del poder de las mismas. Otras son su brazo armado para desarrollar funciones importantes para el cambio o la desestabilización del poder económico y político. El anticristo está estructurado como un pulpo o una híbrida, con varios tentáculos y con varias cabezas pensantes. Estas cabezas tienen una determinada ubicación geográfica planetaria. Nueva York, Washington, Palermo, Roma, Londres, París, Moscú, Pekín y Jerusalén. A Star-Charan en un mensaje a través de un siervo de Dios en el mundo, dijo en el año 2007 lo siguiente los seres de luz en misión en el planeta tierra comunican la sangre del anticristo un océano de sangre infectado circula en las arterias de la sociedad humana del planeta tierra el dinero es su sangre y es también el veneno que infecta a vuestros seres los que son mordidos cotidianamente por esta víbora maldita que anula vuestras conciencias Jesucristo amonestó severamente. Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien despreciará a uno y se apegará al otro. No podéis servir a Dios y el dinero. El dinero es el arma del anticristo, es la fuerza que divide el hermano del hermano, al padre del hijo que alimenta el odio, la violencia, el orgasmo de poder, la guerra, el hambre, la miseria y la muerte. Mientras el mundo se está polarizando en dos bandos, hay un pequeño grupo que se está enriqueciendo en secreto y es que el conflicto armado en Ucrania ha significado para algunos principales fabricantes de armas multimillonarias ganancias a costa de muerte de inocentes. ¿Quién está detrás del gran negocio de la guerra en Ucrania? Recientes informes de distintos medios de Estados Unidos revelaron que... 12 de las más grandes empresas de armamento han tenido ingresos estratosféricos con las ventas de armas para este conflicto. El gasto armamentístico ha tenido un crecimiento exponencial considerando los gastos de defensa, tanto de Estados Unidos, de Rusia y de los países miembros de la OTAN. La Unión Europea recientemente anunció que compraría y entregaría 450 millones de euros en armas a Ucrania, <coughs> mientras que Estados Unidos prometió 350 millones en ayuda militar, además de las 90 toneladas de suministros militares y 650 millones de dólares que ya fueron entregados. Es que para esta pequeña mafia armamentística aplica el viejo dicho, la, la guerra siempre es buena para los negocios. Según el, el anual del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Toccolmo, tan solo 10 países monopolizan 90% del comercio mundial de armas. De estos China, Francia, Alemania, Rusia y Estados Unidos representan el 75%. Y a esto le siguen Israel, Italia, Corea del Sur, España y Reino Unido. Poniendo en contexto cómo han ido creciendo los intereses de las industrias armamentísticas en este conflicto, Veamos la punta del iceberg tomando este sencillo ejemplo. Según el Pentágono, en agosto del año 2021, anunció un paquete de transferencias de armas con un valor de 60 millones de dólares para Ucrania. Pero ahora que estalló el conflicto, el presidente Biden aprobó un paquete de 350 millones. Dos de las compañías de armas en particular anunciaron. No han tenido el descaro de admitir a sus inversores que la guerra de Ucrania es una bendición para su bolsillo. Esas empresas son Raytheon y Lockheed Martin. Lockheed Martin. El anticristo está estructurado como un pulpo o una hydra con varios tentáculos o con varias cabezas pensantes. Estas cabezas tienen una determinada ubicación. Los tentáculos de las industrias, los cabilderos que hacen esto básicamente son los encargados de convencer a los congresistas estadounidenses de que aprueben leyes o paquetes de ayuda militar como este de 350 millones de dólares que se autorizó para Ucrania o de que Estados Unidos intervenga o no en un conflicto armado a cambio de favores para los congresistas como asentar a sus empresas armamentísticas en los distritos electorales donde provienen estos congresistas o financiamientos para su campaña <coughs> los contratistas de la DEV perdón, los contratistas de defensa más grandes son, decía Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, Nordstrom Grumman y General Dynamics, que gastaron un total de 60 millones de dólares en el 2020 para solamente influir en la política de intervención estadounidense en conflictos armados, o sea, para hacer lobby, solamente en lobby gastaron 60 millones de dólares. Según un nuevo informe de los responsables del Centro de Políticas en su artículo llamado Capitalizando el Conflicto, se lee con los contratistas de defensa y las naciones extranjeras presionan para la venta de armas. En dicho informe se detalla con exactitud cómo esas redes de cabildeos o de lobistas armamentistas y donantes gastaron más de 285 millones de dólares en contribuciones a las campañas de los congresistas y 2,5 mil millones en gastos de cabildeo durante las últimas dos décadas a esto le llamaba Eugenio Sirusoo el mensajero de los extraterrestres que estaban los corruptores los corruptos y los corruptibles la cantidad de dinero que se mueve es inmensa una idea de cuánto dinero se habla se trata del presupuesto anual de 740 mil millones del pentágono en armas aparte de las empresas de defensa estadounidenes acordaron vender 175 mil millones de dólares en armas a otros países durante el último año. Eso incluye acuerdos para vender a los Emiratos Árabes Unidos y miles de millones más en ventas a Taiwán y Arabia Saudita. Es un ciclo que se repite en cada administración desde el inicio del gobierno de Biden. En el Departamento de Estado... El Departamento de Estado aprobó la venta de 85 millones de dólares en misiles. Raiktyon. Ah. Bueno, pero esto no, esto son cifras, no, no les voy a dar cifras. No. Pero lo que podemos deducir es que en el peor escenario para el mundo sería el paraíso de Raiktyon para vender más armamento letal, que significa que intensifica aún más el conflicto. ...que ya ha cobrado más de 10.000 víctimas... ...mientras que encontrar una solución pacífica a estas alturas es muy difícil... ...y mientras miles de civiles mueran... ...los informes financieros de Raytheon crecerán hasta las nubes... ...sólo hay algo que peor que el dinero sucio... ...el dinero con sangre... ...por lo tanto es más evidente cuál es el interés de Raytheon... ...de convencer a Washington de seguir enviando armas a Ucrania... ...para ellos una solución pacífica no es ideal... Porque no es un negocio pero la guerra así lo es entonces seguimos eh, hay una cantidad de cifras impresionantes que, que demuestran por qué eh, estas empresas ganan tanta plata y, y son los lobistas que y, y quienes manejan al gobierno de biden como títeres porque ellos necesitan ganar mucho dinero los dueños de esas empresas son son gigantescos. Son monstruosos. Bueno. Seguimos. Hay una noticia muy interesante que va a derivar en un tema muy mucho más interesante. Científicos de la NASA escriben un nuevo mensaje a los extraterrestres inteligentes. A extraterrestres supuestamente inteligentes. Me dan risa todas las noticias, realmente me dan risa. El nuevo mensaje está repleto de detalles como una introducción básica a las matemáticas, a la composición química de los humanos, un mapa de la Tierra e incluso nuestra ubicación exacta a la vía Láctea. El equipo determinó que el radiotelescopio esférico de 500 metros de apertura, FAST, en China, estaría bien posicionado para enviar el mensaje a los extraterrestres un equipo internacional de científicos dirigido por Jonathan yang del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA ha formulado un mensaje actualizado en código binario que podría transmitirse a extraterrestres inteligentes que pudieran existir en la Vía Láctea. Según reporta Scientific American, el artículo 13 titulado Beacon in the Galaxia explica cómo el nuevo y avanzado mensaje BITG que conta de trece partes, que tienen aproximadamente 204.000 dígitos binarios efectivos y 25.500 bytes. En total está repleto de detalles, como una introducción básica a las matemáticas, la composición química de los humanos, un mapa de la Tierra e incluso nuestra ubicación en la Vía Láctea. También se incluye una invitación a los extraterrestres para que respondan de la misma manera, entre otros muchos elementos. El mensaje propuesto incluye conceptos matemáticos y físicos básicos para establecer un medio de comunicación universal, seguido de información sobre la composición bioquímica de la vida en la Tierra, la posición del sistema solar en la Vía Láctea con respecto a los cúmulos globulares conocidos, así como representaciones digitalizadas del sistema solar y de la superficie de la Tierra. Dado que no sabemos cómo se comunican los extraterrestres inteligentes o si existen, es difícil imaginar un lenguaje que pueda ser universal. Aquí hay una cosa que es importante eh, comentar. Ellos están, son puramente científicos y están dudando de la existencia de extraterrestres en circunstancia que otros científicos y otras entidades de la Tierra ya lo han confirmado. De hecho, la Youth Navy la y la just Army del Norteamérica y el Pentágono han confirmado la presencia de seres extraterrestres que son reales. Entonces, hay una una, una pequeña contradicción aquí. Ahora, ¿por qué les menciono esta noticia? Porque la vamos a, a vamos a llegar a una cosa muy interesante. Los argumentos en contra de la continuación de la comunicación han sido explorados y declarados en el artículo. ¿Serían los ET pacíficos o incluso si lo son, significaría la naturaleza humana que la guerra con los ET es inevitable? <ríe> Posiblemente causando la existencia de otra raza sensible. Sin embargo, la lógica sugiere que una especie que ha alcanzado la suficiente complejidad para lograr la comunicación a través del cosmos también habría alcanzado muy probablemente altos niveles de cooperación entre ellos y por lo tanto conocerá la importancia de la paz y la colaboración. Pero bueno, esto es lo que esto es lo que lo que trataron de hacer o lo que quieren hacer de este telescopio FAST eh, de China. Es imitar lo que se hizo con el mensaje de Arecibo, que es un mensaje, no sé si ustedes saben lo que es el mensaje de Arecibo. El, el telescopio de Arecibo está en Puerto Rico. Puerto Rico es colonia de Estados Unidos, ustedes saben. Es un estado de Estados Unidos. El mensaje de Arecibo es un mensaje de radio enviado al espacio desde el radiotelescopio de Arecibo el 16 de noviembre de 1974 para conmemorar la remodelación del radiotelescopio. El mensaje tenía una longitud de 1679 bits y fue enviado en la dirección del cúmulo de estrellas llamado M13, objeto número 13 del catálogo Messier de objeto celeste. Este objeto celeste es situado en la dirección de la constelación de Hércules a una distancia de unos 25.000 años luz. Está formado por unas 400.000 estrellas el mensaje contiene información sobre la situación del sistema solar, de nuestro planeta y del ser humano. El mensaje fue diseñado por Frank Drake y Carl Sagan, entre otros. Carl Sagan, un famoso científico. El número, esto es muy interesante, el número 1679 fue elegido porque es el producto de dos números primos. Y por lo tanto solo puede descomponerse en 23 filas y 73 columnas. O 23 columnas y 73 filas de forma que quien lo lea, decida organizar los datos en forma de cuadrilátero, hay ocho posibles configuraciones, las ocho simetrías de un mismo patrón, que muestran un dibujo no aleatorio. Ahora, eso se, lo, se los comenté para que supieran de qué se trataba el mensaje, pero, pero ¿a dónde vamos? ¿Por qué...? quieren repetir el mensaje agresivo. A pesar de que el 21 de agosto de 2001, en un campo de trigo contiguo al radio telescopio de Chibolton en Hampshire, Reino Unido, apareció un círculo de cultivos compuesto de manera de contestación al mensaje agresivo. Se lo conoce como el mensaje de Chibolton. Esto es muy interesante, realmente cualquier persona con dos dedos de frente que lea el mensaje de Aresibo y después la el, la respuesta del mensaje de G. Bolton se va a dar cuenta que esa es la respuesta que estaban esperando y se demoró mucho menos que 25.000 años luz el hombre eh, creía hasta hace poco que no se podía viajar a mayor velocidad que a la velocidad de la luz hoy día se convencieron que sí se puede pero eh, entonces según los ufólogos el mensaje habría sido escrito por extraterrestres el mensaje de Shea es un dibujo o impresión aparecido el 21 de agosto de 2001 en un campo de trigo continuo al radiotelescopio de Shea en Hampshire, Reino Unido, compuesto de manera de contestación al mensaje de Arecibo enviado por Carl Sagan y Frank Drake el 16 de noviembre de 1974, o sea, 27 años antes. Aparecieron dos círculos en los cultivos, uno de ellos era un rectángulo con el mismo código binario, pero con distinta información que la utilizaba por Sagan para el mensaje de Arecibo. En el otro recuadro en un cuadrado de una imagen pixelada que parecía contener el rostro de un supuesto extraterrestre. El ser humano en promedio fue reemplazado por un ser de cabeza gigantesca. En la indicación de los átomos que componen la vida sobre la Tierra, carbono, hidrógeno, oxígeno y otros los dibujos agregaron el silicio. Otra diferencia es una línea extra del lado izquierdo del ADN de doble hélice y un cambio de nucleótidos del ADN, en sí mismo la línea central del gráfico. También parece describir en otro sistema solar en el mensaje adhesivo. El ser estaba sobre un tercer planeta, la Tierra. En este mensaje se mencionan cuatro planetas más, como dando cuenta que forma parte del sistema solar. Pero y eh, me dice producción que tenemos preguntas eh, aquí vamos a tener que este tema continuarlo porque esto este tema nos lleva a otro a otro tema más que es muy importante como señal de los tiempos vamos con la pregunta finalmente en, en esta semana que para evidentemente es tan importante para la humanidad claudio eh, cómo se da el tema de la resurrección de jesús como un cuerpo que está muerto en ¿Puede volver a la vida? Pregunta Florentino Villar Florentino, te veré Muy característico Hace muy buenas preguntas Mira, eh, Jesús que, su, que se transformó en Jesucristo Al albergar el Espíritu de Cristo eh, Cuando Estaba crucificando Estaba en la cruz En un momento determinado Eh, no sé si te acuerdas que dijo Padre, ¿por qué me has abandonado? Eh, en ese momento el Espíritu de Cristo lo dejó por un instante para que él viviera el proceso como Jesús y, y viviera eh, la prueba que tenía que cumplir Jesús para merecer ser llamado finalmente Jesucristo. Eh, Jesucristo como hombre recibió un montón de latigazos, como tú debes saber. Eh, recibió un, una lanza en el pecho. Eh, recibió los clavos en las manos, en los pies. En fin. Un cuerpo absolutamente lacerado. Y eh, que... Cuando falleció ese cuerpo de Jesucristo, el Espíritu de Cristo lo dejó, salió de ahí, recompuso su cuerpo. Cristo, el Espíritu de Cristo, es el Hijo de Dios y puede hacer cualquier cosa. Es Dios mismo. Recompuso su cuerpo y solamente le dejó los estigmas para que lo reconocieran de que había sido la evidencia de que había sido crucificado. Así como el Espíritu de Cristo pudo inseminar a la Madre Santísima con un semen cósmico y que se materializó dentro del... del del vientre de la Madre Santísima un vientre virgen eh, y fecundo al óvulo así como el Cristo el Jesús nació por la intervención de, de Cristo que estaba ahí junto a los ángeles muchos ángeles eh, estuvieron en el nacimiento de Jesús y, y, y apareció no por cesárea ni por eh, parto normal, sino eh, apareció fuera del cuerpo, se desmaterializó y después se materializó Jesús y así nació. Con esas capacidades, te estoy tratando de graficar lo que es capaz de hacer. Entonces, perfectamente pudo recomponer el cuerpo y cuando y hay testimonios, especialmente los evangelios apócrifos y también en, incluso hasta en la película eh, de Jesús y, y en otras películas que han habido respecto a la resurrección de Jesús de que vieron una luz eh, gigantesca que vieron eh, que la piedra que era inmensa voló prácticamente por el aire con la fuerza de un rayo que la diró Entonces, ese tipo de, de demostraciones, ese tipo de, de eventos, te da cuenta de que hay un poder superior inmenso que está detrás de este proceso. Y ese poder es Cristo mismo. Él mismo resucitó el cuerpo de Jesús. Él intervino. Él salió porque Cristo... Es, es un cuerpo de luz que para verlo nosotros tenemos que lo vemos en Jesús pero el, el, Cristo no, no, no, no lo podemos ver digamos solamente podemos eh, se incorpora en Jesús y ahí lo vemos actuar Cristo es la luz misma entonces eh, él salió del cuerpo de Jesús lo recompuso y una vez que lo recompuso, lo resucitó. En el fondo, eh, Jesucristo es una dualidad. Estaba el Espíritu de Cristo. Y también están los cuerpos superiores de Jesús. Entonces, Jesucristo es un ser de 12 dimensiones, a diferencia de los seres normales que son de siete dimensiones. Entonces, eh, eso es lo que te quería comentar. Eso es lo que te... Te puedo responder, mi querido Florentino. ¿Tenemos otra pregunta? Usted está hablando acerca de Astar Cheram. Yo lo he escuchado por ahí. ¿Es verdad que existe esta Federación Galáctica? Pregunta la Silvia Villagra. Efectivamente, la Confederación Interestelar o la Federación Galáctica es el reino de los cielos que nos habla en la Biblia. Ese es el reino los cielos. No es un reino de angelitos, los ángeles no tienen alas y no, esas cosas son falsas. El, la Confederación Interestelar es una serie de ángeles de distintas categorías. Los tronos, que son los dioses, los serafines, que son los arcángeles, los querubines, que son los seres de luz, los extraterrestres, que son de la cuarta dimensión. Ahí tenemos distintos grados los serafines son de sexta dimensión, los, los seres de luz son de quinta dimensión, y, el, y el, los tronos son de séptima dimensión, que son los padres. Todos esos forman la confederación interestelar, que no es otra cosa que el reino de los cielos. Entonces, eh, esa confederación interestelar también eh, es la que tiene prohibido a los seres de enfermos de la Tierra de que vayan más allá de las atmósferas en tripulada solamente podemos ir con sondas pero si como se explica usted eh, señora, que el hombre que haya ido a la Luna haya hecho viaje a la Luna entre el 69 y el oh, señor eh cómo haya ido a la luna hasta el 72 en 4 o 5 años fueron muchas veces y después nunca más y han pasado más de 50 años no, no, no fueron más ¿por qué? si tenían todo para hacer fueron a buscar territa y, y se cansaron de buscar territa ¿Y, ¿y qué? ¿y qué pasó? y después y ahora hace poco el año pasado fue una sonda china a la parte de atrás de la luna ...mandaron una sonda, supuestamente, a buscar territa que, que eso es lo, lo que nos dijeron... ...y esa fue la noticia... ...y hoy día, como la gente no tiene, eh, prácticamente no tienen capacidad de pensar... Eh, ...nos dicen en las noticias la ponen en un medio de difusión masivo, un medio importantísimo... ...y sin embargo, esa noticia es una estupidez, pero de marca mayor y la comentamos y la destrozamos acá en, en el micrófono una estupidez ya, pero que no tiene nombre entonces eh, esa es la Confederación Interestral Ellos son, nosotros tenemos libre albedrío para hacer cualquier cosa aquí dentro de nuestra atmósfera, nuestro planeta nos podemos destruir y todo mientras nos destruyamos el planeta por eso que los seres extraterrestres están visitándonos en los últimos 70 años, porque en los últimos 70 años el hombre tiene la capacidad con armas nucleares de destruir el planeta. Y ellos están tutelando, no porque somos locos, eh, desquiciados mentales. Eso es lo que somos nosotros. Por eso es que están ellos acá, para tutelarnos. Nosotros somos verdaderos enfermos no podemos, los enfermos no pueden ir más allá. Eso es, que es lo que te puedo decir, eh, querido auditores. Entonces, ¿por qué hay gente que tiene no los estigmas de Jesús como el titular? Si Giorgio Bongiovanni, ¿qué lo hace especial en relación a tu ejemplo, persona, a mi persona? Pregunta decir, la Pamela González. En... Bueno, eh... ...justamente porque tiene la capacidad... ...siempre hablamos de que... Hay, hay, ...nosotros somos seres... ...tanto ustedes como nosotros somos seres común y corriente ...pero hay personas especiales... ...porque siempre Dios está tratando de comunicarse con el hombre... ...¿cómo se comunica con el hombre? ...para eso tiene una Santísima Trinidad... El, ...el Espíritu Santo... ...que es la causa primera... ...tiene al Padre que está un poco más abajo... ...y al Hijo que está un poquito más abajo... ...y el hombre tiene seres adelantados como profetas o videntes que están un poco más arriba. De esa manera se acerca eh, el cielo a la tierra con y se comunica entre personas más elevadas, más evolucionadas espiritualmente, eh, con el hombre. ¿Por qué se comunica Dios con el hombre? ¿Por qué creen ustedes? Por amor, solamente para tratar de indicarles el rumbo, para tratar de corregirles el rumbo. Es lo mismo que hace una madre con su hijo entonces, eh, siempre Dios ha tratado históricamente de comunicarse con el hombre esa es la razón por que existen profetas esa es la razón por que existen videntes esa es la razón por que existen estigmatizados eh, el cielo siempre se hace eh, se hace presente con prodigios por ejemplo, las apariciones de la Virgen para que la gente que las visita y crea que el mensaje viene del cielo siempre están rodeadas de prodigios sin ir más lejos, hablábamos delante del, del, del, del mensaje de Fátima hubo un tremendo prodigio ahí que lo vieron 70.000 personas que se, que fue el milagro del sol donde después de una lluvia la gente se secó en, en pocos minutos justamente por la acción del sol que se acercó entonces eh, un milagro que, que no tiene ninguna explicación científica y que fue justamente producido para acompañar la aparición. Todas las apariciones de la Virgen han sido así, siempre acompañadas de prodigio. En este caso, el estigmatizado eh, tiene el objetivo justamente de vivir con un prodigio, Y las personas que lo conocen de cerca se dan cuenta que es verdadero, eh, que, que sangra del y que está perforado del avalado, que sangra con olor a rosas, y que eh, esas heridas no se infectan por milagro divino, porque eh, de otra manera no se puede explicar. Esa sangre, además, no es la misma sangre la que sale de los estigmas, no es la misma sangre que la que corre en el resto de su cuerpo. La sangre de que corre de su cuerpo es una, y la que sale de los estigmas es la misma sangre del sudario de Turín. Entonces, eh, eso se llama prodigios, y son necesarios para que nosotros, incrédulos, y que somos ignorantes, tengamos la posibilidad, al menos de preguntarnos, de que, ¿será que ese mensaje viene de del cielo y no de un hombre común y corriente?, Por eso que el cielo siempre se comunica con el hombre a través de prodigios. Siempre está presentando prodigios para que nosotros, incrédulos, sin fe, veamos, pensemos, eh, nos preguntemos eh, de la posibilidad de que eventualmente sea un mensaje divino. Es cuanto te puedo decir, mi querido auditor, y tenemos que